¿Qué, bueno qué vida, cosa qué bueno. más grandiosa poder decir acá en este estudio hoy, miércoles a esta hora? Buen día, Jorge López sabe y no decir que está en Europa sino que está dentro del estudio, con nosotros es que tenía miedo de que la conexión no fuera buena <risa> y digo, cuando pero, pasa eso te venís no, no, me, me vuelvo por la tarde ¿eh? ah, pero bienvenido el bienvenido. avión privado eh, es lo que está, yes, el yes, la gente de plata somos así <risa> que alegría que estés acá los que acá, pueden la ver verdad. en Facebook que aprovechen si, sí, miren ahora en Facebook claro. bueno, buen día a la audiencia eh, y como siempre un orgullo estar acá en los estudios La 36 rodeados de amigos de amigas ¿no? muy bien, muy bien escapando el calor además allá sí, porque decía acá hace frío sí, pero, allá... pero acá está muy regalado es con horrible. el frío horrible las zonas que, que yo suelo habitar ayer creo que había 42 lo cual es eso supone que desde las 10 de la mañana a las 8 o 9 de la tarde no hay nadie en la calle ¿Sí? y, y la gente huyendo claro. del calor y es, es como una ciudad fantasma sí. donde no hay nada porque aparte no no da ni para hacer playa porque es tanto ah, calor ah sí. No da eso, ni para eso. No. Cada bueno, año se va, digamos, agravando eso. eso. Decir, yo creo que con el cambio climático cada vez estamos un poquito peor. Sí, ahora te digo que hablando en el pasillo, lo primero que hay que hacer con Jorge es hablar, que nos pinte Uruguay. ¿Cómo vio Uruguay? Claro, claro. Porque me parece que está, quedó impactado. Bueno, llevó tres días nada más, este y, y no venía desde antes del, del, desde antes de la pandemia, es decir, con el mm. problema de la pandemia. Que justo tenía previsto un viaje y, y surgió lo de la pandemia y, y ta, no pudo ser. Bueno, eh, vamos a ver por dónde empiezo. Los precios. Horrible. Lo que dijiste de los precios cuando llegaste fue lo que a mí sí, más me... Dio. carísimo. Es decir, yo que por tema de trabajo tengo que estar moviéndome por algunos sitios. Inglaterra, España, Austria. La verdad es que mm, es más caro que todo eso. Eh, más que, caro que Inglaterra, que España y que Austria. Que Inglaterra en algunas cosas, pero pero la verdad es que es muy caro, es decir, yo le decía, sí. tomar un cafecito con un amigo en Paso Molino pagas lo mismo casi que enfrente a Baque Jam Algo ay, algo, algo está fallando, ¿no? y Dice la reina, dice sí, ¿no? en la reina. <risa> <risa> Encima, no es realmente caro. Yo para mí yo solo le decía a mi compañera ayer de tarde decía, es bastante bastante interesante analizar por qué no hay una una, una cierta conmoción general porque mm. Yo bueno, sí, en otros países de América Latina estamos viendo, ¿no? Claro, decir, porque da para eso porque si una persona gana 20.000 pesos y si un alquiler son 20.000 pesos, a partir de la ecuación vive? ya no sale. Claro. Es decir, es sí. es un y, y la gente como cae, hay un sector que acepta eso como una cotidianidad, una realidad, no compara, no y la verdad que es un poco un poco trágico porque yo no, no sé, no, no tengo la capacidad económica de de tener los datos Pero la clase media no es tan tan amplia como para bancar un país. Claro. Eh, claro. Es decir, en otro momento, a lo mejor en los años 50, 60... Pero pudo no ser, ahora. Pero ahora no. Entonces, eh, esa realidad de, de una sociedad muy, muy proletarizada y muy pobre. Sí. Porque el poder si el poder adquisitivo no da, es muy pobre. Es cierto que a nivel mundial la cosa no está mucho mejor. No, no. Pero, pero el otro día no. escuché que una actriz argentina, que están viniendo pilas los argentinos... Eh, que salió a caminar por 18, no podía creer cómo estaba 18 de julio. Mm. Lo caída que está 18 de julio. Locales cerrados. Que, claro, locales con cartel de CV. Mucha gente durmiendo en las calles, que, sí. con este frío, esta lluvia. Impresiona bastante. es decir de sí. todos lados hay, no hay paraísos, sí. es evidente. Sí. Pero por ahí, por la zona de Andes, Mercedes, Poh. la verdad que está lleno. Nosotros sí. contamos como 20 personas. Sí que estaba anocheciendo y era, era la verdad que un poco un poco conmovedor. Yo eso no lo recordaba tanto así, de, claro. de, de tanta tanta gente pobre, digamos. Sí. Ahora, va... el por qué la gente no reacciona, ¿no? ¿Por qué no pasa mm. nada? Puede tener que ver también con un pensar que eso no se puede cambiar. Exacto. Yo es creo una resi... es lo que más... Es notas. una resignación social, una que no es solo en Uruguay, ¿eh? no, pero hay, claro. eso es un trabajo que han hecho por decirlo en términos clásicos, la clase dominante, sí. de, ¿y qué vas a hacer? no Todo es lo mismo, da igual. Y eso crea una resignación psicológica sí. y económica que es, está uno, pues, aventurado a lo que te den, a lo que pueda pasar, Exacto. te den, pongo la, pongo la televisión, me distraigo con el celular y tal y van pasando los días, las horas, los meses. Unas nacen con la estrella, los otros estrellados, sí. esa filosofía. La, sí, muy capitalista barato, de que sí. Sí, pero te ponen siempre algún modelo de alguien que sí triunfó y triunfó social, económicamente como gancho para decir sí. si vos no triunfaste, Hernán es, es porque, un problema tuyo, es ¿no? problema tuyo no arriesgaste Hernán, lo suficiente fallado. y no vos tuviste. te la terminás creyendo es un tema psicológico, social Ay, ah. ahora tenemos, no sé si llamarle excepciones pero si sacás cuenta si sí, son casos capaz de minoría pero acá en Sudamérica tenemos lo que ha pasado en chile lo de Colombia lo de ecuador perú pero bueno, sí que también hubo organizaciones hay como distintas bueno ahora se dio esto extremo de Srilanka no donde la sí, gente invadió el eh, palacio sí, de se la... hay como explosiones no quiere decir que después de eso quede una transformación de fondo pero hay lugares donde la gente reacciona que no van más Nos, no nos toca estar en uno de esos por ahora. Claro, el, el tema también Hernán, ¿sabes cuál es? Que que se crea un caldo de cultivo social, mm. pero que después, lo cierto, ya has nombrado tres o cuatro países, es que luego los gobiernos que surgen de esa realidad sí. social no cumplen las expectativas porque se acomodan a, a un no sé, un centro izquierdismo sí, sí. A mí me sorprende mucho que cuando gobierna, digamos, la derecha, son implacable contra nosotros, pero uh -huh. implacable contra los trabajadores, cuando gana Petro en Colombia, habla de gobernar para todos El capitalismo decir, bueno firma, claro, elim, elim, las elimina las clases sociales como entidad uh -huh. y, y, y convoca al, a Uribe a la extrema derecha para dialogar y buscar la paz y digo Y siempre nos toca a nosotros dialogar, buscar la paz sí, y, y rebajar el programa. Y el programa y a ellos no tienen Rebúzcalo, piedad. Ellos son ellos los que te aconsejan, ¿no? Son ellos los que te dan miedo. Y línea. te amenazan a ver que ir a tomar cursos con la derecha sobre eso. firmeza, de convicciones. Exactamente. No. no, es cierto que la, la clase dominante digamos tiene una conciencia de clase muy elevada. ¿Eh? Sí, es evidente. es Una sí. firmeza. ¿verdad? Claro, ellos saben que, que por ahí van su, sus recursos y su control social. ¿Eh? Acá en este bando se está más timorato, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Hay un gran trabajo ahí de la izquierda. Sí. Eh, sí. Un trabajo hecho para eso, digo, porque tampoco es que naturalmente la gente, claro. espontáneamente... En Europa, por ejemplo, Ángel, hay dos fenómenos perfectamente. Es decir, claro, son en los últimos 7 o 8 años que parecen mucho, pero digamos no son tantos, eh, el tema de Podemos sí. en, en España y el tema de las cinco, cinco estrellas en Italia, en Italia. Eh, se ante la repercusión social movilizaciones masivas, etcétera etcétera es como que el sistema los mete dentro del parlamento sí. le dan su lugar y que no pasa nada, yeah. es decir, y se queda el país desmovilizado por muchos años y la gente, sobre todo más joven pues esperanzada en algo que poco a poco va yeah. cediendo para convertir, como hablamos antes, en que comprobamos que todo da igual <risa> vamos a hacer muchos. la primera pausa eh, a los oyentes les repetimos a los porque hoy están agarrando todo empezado sí, dice que sí. con freda nos pasó eso sí. el que está en el estudio es jorge López sabe está acá vio acá, presente en el estudio amplague, no amplague. Amplague. Y, yo, y yo decía que era por un problema de conexión, que no acababan claro. de conectar y digo, me, me vengo para se acá. vino por si fallaba, que jet. muchas veces falla esto se pone muy internacional Ángeles está diciendo desde Estados Unidos Gustavo Rodríguez nuestro compañero, dice, <ríe> le vi la cara a Jorge desde Nueva York, no coincide con la voz dice <ríe> Ay, me para, muero, para peor para, me peor, para me muero, me muero. y son compañeros de camino en, el, en, en definiciones muy Muy importante, Gustavo, con Jorge López Abe, <risa> sí, la verdad Bueno, y Néstor desde la Ciudad de La Paz dice, abrazo a López Aves, no se olviden que el gobierno de izquierda criminalizó la protesta, eso frena todo intento de rebelión. Totalmente de acuerdo. Totalmente sí. de acuerdo, exactamente. Bueno, eh, tenemos que hablar también de lo que hablarías vos si estuvieras haciendo la columna desde allá, de Europa. Sí. <risa> Entonces, pero esto eso. de la economía que estaban hablando, ¿no? De sí. la vida cotidiana. Ya Podemos. que hablaste de acá del precio del café. De bueno, y eso que no sé si ya viste los precios de los alquileres acá sí, sí, también, de también. de los medicamentos, de... Sí, pero... estos tres días me me, sí. me quedado bastante conmocionado, aunque sabía por familiares y amigos la realidad, pero luego verla en vivo y en directo, pa, eh, impresiona más. Y en ese sentido, porque a veces hay una visión de, bueno, siempre está no la alternativa de salir de este panorama yendo hacia hacia el norte, ¿cómo está eso como alternativa? Sí, sí de, siempre y más en este país de, de migrantes, la, sí. el salir de, del país para buscar en Estados Unidos o bueno los países occidentales una mejor calidad de vida, Yo creo que eso tocó techo, es decir, yo veo a veces las imágenes eh, de miles de hondureños, <coughs> perdón camino de vía México, camino de Estados Unidos, sí. y la verdad es que uno se pregunta dónde van realmente? Sí. ¿A dónde van? Van a, un, a los sitios más violentos del mundo, sí. con 300 muertos por lo que va de año de, de instrucciones de calle violentas, Y, y bueno, la verdad es que capaz que están realmente muy desesperados. Con el tema de Europa es igual, es decir, en ese en este caso, gente de África que intenta una vida mejor saltando las vallas de Melilla, que Melilla es una ciudad española dentro del... enclavada en de Marruecos, o Ceuta. Y, y realmente es complicado hacerles ver que, que Europa no es lo que era, que ha entrado en una recesión, no técnicamente, porque a eso le queda un mes de casi todos los países, infla la inflación es creciente, el malestar social, aunque no, como decía un no está canalizado por la izquierda ni Pero por... hay malestar. pero hay malestar. Yo siempre digo que el termómetro son los supermercados, la gente ya sea en cualquier país de Europa, está muy molesta. En Alemania encima hay muchísimo miedo a lo que pueda pasar en los próximos meses. Ah, ¿sí? Hay mucho miedo, pero miedo, miedo. Por de, lo de Rusia. Por vos, la o... por la no entrada de gas sale? al país. Claro, cuando se venga el gas. invierno. Claro, sí, recordemos bueno. que, que el gasoducto del Nord Stream 2 no, no se habilitó nunca, aunque está preparado para abrir la canilla y funcionar, pero de, tras la guerra no decidieron no abrirlo desde, desde Alemania. Eh, después fue desde Rusia que no quisieron abrirlo y el Nord Stream 1 que es el que se ha utilizado desde siempre desde Rusia a Alemania que a su vez luego Alemania lo distribuía por Europa ese gas eh, tiene un parón eh, de 10 días todos los años donde se limpian las turbinas eh, sobre todo ingenieros y técnicos canadienses y el gran temor que tiene Alemania y es como una cara contra reloj y los que nos interesa el tema lo estamos siguiendo es que pasado los 10 días Rusia no abre la canilla. En este momento tienen una parada técnica y van cuatro días. Se está contando con el reloj en la mano. Si llega a diez días si no abren, eh, Alemania y después Europa, pero Alemania en, en primer lugar, habla de, bueno, de racionar el agua para ducharse, por, por decirle algo claro, así. Claro. No va a haber reservas para el, el otoño-invierno y esto va a suponer... Eh, capaz que los peores momentos de Alemania de los últimos 40 años o 50 años. Sí. Y cuando digo Alemania, digo, como digo, Europa, porque Alemania es el capitán del equipo. Sí. De hecho, Alemania bien se encargó de desindustrializar toda la zona mediterránea y trasladar toda la industria para allá. Eh, trabajan cientos de mil millones de personas en la industria en, Ale en Alemania y eso supone que cualquier tipo de parón eh, va a significar un retroceso en la calidad de vida muy importante es decir muy importante no es ciencia ficción y bueno son sí, sí, marcialistas que vamos a decir no no no es una realidad que si uno lee alguna algún diario económico de algunas cosas se pueden estar traduciéndose en internet algún diario económico alemán se queda impresionado. hablan de cosas que, que increíbles mm. para lo que lo que puede pasar en un país como este y por eso hay muchísimo malestar. Sí. Ahora, ¿todo eso es atribuible a, a partir de esto de la guerra en Ucrania o es una crisis que viene de antes y esto lo, lo acelera, lo agrava? Jorge? Yo creo que ha dicho la palabra clave, lo acelera. El uh -huh. capitalismo había entrado en una en, en, en sus famosos ciclos, en un ciclo de bajada, uh -huh. y en estancamiento y bajada, y después con, la, con el tema de la guerra se aceleró firmemente. ¿Qué? Eh, que Alemania no, no, no ingrese eh, eh, eh, gas por en el, el gasoducto supone que va a haber 15 países que luego distribuían que van a tener una situación similar a Alemania. Sí. Hay países que no son tan dependientes del gas ruso, por ejemplo España o Portugal, sí. pero hay un acuerdo en la Comunidad Europea donde uno no puede tener todo el gas y el otro nada. Claro. Entonces va a haber una especie, entre comillas, o obligatoriamente de socialismo donde tiene que compartir. Por tanto, en países como Portugal y España también va a haber una recesión. Eh, una recesión técnicamente es que durante 3 o 4 meses no hay crecimiento económico y por tanto se considera eso que se entra en recesión. ¿Eso va a significar una inflación altísima? No acostumbrada en Europa. Claro. Digo, no va a ser Argentina, eso espero, pero eh, muy muy muy muy dura y austeridad absoluta, desempleo, uh. es decir la, la, una decisión económica que no es no es decir no es la mejor. Uh -huh. Y sobre todo, María Ángela, es que la gente no está acostumbrada a eso. <risa> es un problema también psicológico. Porque lo que hemos nacido por estos lares... Este, estamos, acostumbrados. estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a las ajuste vedas de la carne. <risa> no, sí, sí. De todas. De todas. Todas Pero en realidad yo pienso en gente que, que tiene, por ejemplo, en cualquier país europeo, 40 años y que está trabajando y tal. No se imagina la que le puede venir. Lo está intuyendo, ojo, claro. eh, pero pero hay un recorte impresionante. Un tema increíble es que en el verano europeo eh, ha descendido muchísimo la, el turismo internacional sí. y la gente se está reacomodando en países europeos. Es decir, no no hace viajes a, claro. a México o a, claro. o a Perú, sino que si estás en Alemania viajas como mucho a España, sí. así. Es decir, eso también es un dato muy interesante que la gente está sí. con miedo. Sí. Ahora, ¿es bravo eh, pensar el mundo en el que el tema de los migrantes, que es un tema que tenemos siempre contigo, lo que vos decías, en América Latina yéndose para Estados Unidos, los africanos a Europa, pero no va a ser una Europa, ni un Estados Unidos, que hoy estábamos dando los datos de Estados Unidos, le están bajando todas las predicciones claro. económicas, Petras viene lunes tras lunes alertando también. Eh, ya no van a ser lugares a donde irse y yo creo que esto hasta cuando no haya donde irse yo creo que, que eso, cada uno eso, su lugar? Eso, está, eso está interesante de, de, de reflexionar como si el maestro vale la pena reflexionar sobre eso porque ¿Sí? porque evidentemente si te quedas sin objetivos paradisíacos vamos a llamarlo así tenés que volver a tu propia realidad. Entonces tenés que, como digo, pelearla en tu sitio. Eso es, eh, esa es otra realidad. Hay un, con la guerra y estas últimas semanas ha ocurrido cosas interesantes del punto de vista de una de las más a nivel económico. El drama bélico es otra cosa. Pero el, la paridad euro-dólar. Digamos que Estados Unidos está intentando zafar de, esta, de este momento a través de la economía. Y entonces, tanto la industria armamentística como otras están obligando a decir bueno, que la recesión la tengan los europeos. e igual en la moneda, es decir, es un fenómeno que no pasaba desde hace 20 años. Uh -huh. Siempre el euro había estado, por decirlo en términos coloquiales, más fuerte que el dólar. Hoy está empatado. Sin embargo, Estados Unidos no pese a eso, que le da mucha ventaja y ni hablar la venta de armamento que está haciendo a, a Ucrania y a la OTAN le da le daría cierta ventaja, pero la realidad económica de Estados Unidos también es muy mala les muy mala. Entonces decimos malestar, el bueno, el compañero que vive en Estados Unidos no lo puede informar, sí. decir, también hay mucho malestar social en Estados Unidos. Ellos lo canalizaron con el triunfo de Biden, pensando que había que quitar al loco de fascista seguro, de Trump seguro. y venía Biden y tal, pero la realidad es que sí. no mejora. Sí. No mejora, ¿no? Y y al no mejorar se van acabando, digamos, las propuestas mayoritarias. Sí. Es decir, si si reflexionamos sobre Uruguay, podemos en una primera instancia pensar que, que con el Frente Amplio se vivía mejor y tal, pero si empezamos a indagar y tal no era tan mejor uh -huh. con respecto al, a, a, a la calle, ¿no? Que sí, que puede haber, pero pero volver al paraíso del frente amplio no, por, creo que no, es uh -huh. decir que no que no va a traer cosas novedosas porque no va a haber nacionalizaciones, no va a haber bloqueos, no va a haber embargos, impuestos, no, <ríe> impuestos a los ricos, impuestos a los ricos, esas cosas que son básicas para poder Eh, tomar otro camino uh -huh. el propio Frente sabe que no lo va a hacer Exacto. entonces es muy difícil de vender algo que, que es muy parecido al otro entonces te agarrás a cosas sociales alguna cosa ecológica pero sí. el grueso el grueso es como decimos normalmente una cosa está tener el poder y otra el gobierno ahora la Unión Europea viendo este panorama porque los gobiernos bueno se ven venir, ha votado grandes inyecciones de dinero de, de cientos de miles de, de millones de dólares, ¿qué pasa Ciento. con eso? que que pagarlo <risa> en el caso por ejemplo de España sí, sí. Eh, la deuda del país es un 1.2 billones de euros sí. eh, hace dos años era 0.7 o 0.8, es decir, se ha quintuplicado para mantener socialmente sí. que no haya revueltas sociales, sí. es decir el dinero se, se usa para fabricar paz social porque claro, ellos es. saben que, que, la, que hay mucha preocupación Llego algunos mensajes, hacemos pausa, saludo a Jorge, muy importante sus informes, gracias, dice Cacho desde La Teja, Ángel de Paso Carrasco, pensé temprano, hoy puede ser un gran día, con Freda y ahora López Ame, veo que ya es un buen día, removedora en todos sus en todo sentido, muchas gracias por estar, orientarnos, motivarnos, Ángel desde Paso Carrasco. Carlos Amir manda un audio gran abrazo salinas este y maría de los ángeles al, al gran lópez ave este, que como ya comenté en alguna vez este suelo enviarle a amigos que están en el exterior este sus sus apreciaciones acerca de la situación internacional de la situación en europa y demás este después le pediré a a Ángeles este, para ver la posibilidad de que esté el miércoles que viene en, en Marcianos si es que se queda hasta ese momento. Hoy miércoles este, <coughs> tenemos a José Antonio Vera, corresponsal desde Asunción del Paraguay este en, en Marcianos, que va a las 21 y 30, y bueno, sí, podemos tener a este invitado de lujo el miércoles que viene, sensacional. este De veras, impresionante lo que él hace de en su informac información, información que, que les cuento, yo, yo les mando amigos que tengo en Estados Unidos, Europa y demás, y y sus este sus informes y sus apreciaciones son imponderables, increíbles. Este gran abrazo para ustedes y para él. Coste que no, no he pagado nada, eh. La no, para... o sea, noticia a tal altura. Vamos a seguir con los mensajes y los saludos. Sí, sí. Bueno, seguimos con los mensajes, están todos saludando. Buen día a todos. Un gusto muy grande escuchar a López Sabe. Nunca me pierdo sus comentarios. Mujica inculcó una frase, es lo que hay valor, no es lo que hay, es lo que te da el gobierno. Aquí hay un conformismo que es deprimente. Un abrazo a todos, dice Danilo. Eh, Cecilia, excepcionalmente desayunando hasta ahora, me di cuenta por la voz que estaba en el estudio. Ah, abrazo afectuoso y agradecido para él por su cobertura semanal seria, profunda, equilibrada y con adecuada posición política. Que sepa que comparto sus columnas a muchos grupos del campo, yeah. a Buenos Aires y España. Muchas gracias. Que tenga buena estadía a pesar del shock, muchas gracias. Maite desde Buenos Aires, un gustazo verlo a López Sabe en el estudio. Es la versión creíble para mí de lo que pasa en Europa. Uh -huh. Nelson Gutiérrez, no sé si están en Paysandú o en Canadá, pero a ver, por acá va a venir. amigos Sals a lo que sabe de Toronto Canadá acá la inflación nos está comiendo el alma ¿no? la clase obrera está por el suelo saludos y te pasó ahí hasta ahí saludos, ¿sí? creo que Además, ah. uno va a todos los días, todos los días en supermercado y las cosas suben y suben y suben. La gasolina subió un 50% o más. la crisis de la crisis de los trabajadores está acentuándose muy fuerte. Saludos y gracias reportera por su trabajo desde Europa. Ya que el compañero dice eso, sí. lo de la nafta es un tema, la gasolina es un tema crucial. Porque se ha duplicado el precio, duplicado. duplicado en pocos meses. Bueno, la energía eléctrica también, toda, ¿no? Toda, toda. La energía eléctrica, auténtico disparate. Si sí, gente sí, que claro. pagaba de repente eh, un recibo mensual de 60 euros ha ido a 130, 140, más del doble. Dicho, sí. Todo eso repercute en la economía familiar, sí. pero de un Exacto. modo dramático. Pero aparte, el horizonte es que va a ser peor. Hola compañeros, muy feliz de escuchar en vivo a Jorge con su información y excelentes reflexiones. Muy buena estadía y que pueda comerse, aunque sea un chorizo al pan en un carrito, pero que no lo vaya a pedir completo. Un abrazo. Que agarre austeridad y recorte. Soy ara del buceo. Qué bueno, muchas gracias. Saludos a Jorge López. Anteayer Los Ángeles Times hizo una revisión de lo que puede pasar en Sri Lanka. Argentina está en cuarto lugar. España tiene como tiene... Tiene como tiene como tercer vendedor de gas a Rusia. Argelia le sigue bajando la provisión de gas por el tema Marruecos. Generales ucranianos venden armamento recibido de la OTAN a Rusia por 120 millones de dólares. Todo está re complicado, dice Edgardo de Brazo Oriental. Hoy es una columna un poco distinta con todo esto de los saludos. Podríamos hacerlo solo de saludos, pero leo del chat del Facebook que estamos ah, transmitiendo mira. en directo. Maite desde Buenos Aires dice qué alegría verlo al compañero López Sabe, bienvenido a nuestra patria, ojalá disfrute mucho. Ana María de Colón dice qué lujo tener a López Sabe personalmente, es muy bueno el aporte de él desde Europa. Juan Carlos Vecino desde Brasil, visitante de lujo, aprovechamos a agradecerle por toda la información que nos brinda semana a semana, abrazo Jorge, Helen, un saludo a López sabe sus informaciones me encantan y qué bueno hoy verlo en vivo, gracias a La Imprescindible y todos sus imprescindibles que tengan un excelente día. Bueno, alguien que firma Paralelo Milonga, esto le digo a nuestro compañero Vicente Lima, este que dice que es la primera vez que nos ve y que escucha medio bajo el tema de, de Facebook. Nadie más en este caso nos lo ha dicho, muy pero bueno, puede in, darse. Es muy inestable, nos dicen sí, lo de Facebook. Y ¿no? Alción Cheroni, el profesor epistemólogo, también columnista, que va a estar con nosotros el viernes. Sí, Vamos sí. avisando para los que dicen que llegan tarde. El viernes a las 10, bienvenido al compañero López sabe y muchas gracias por sus aportes, un gran saludo. Desde Tacuarembó, Richard Márquez, buenos días desde Tacuarembó, muchas gracias a ustedes que están todos los días, y ahora a López sabe muchas gracias, gran abrazo a todos desde el norte, habría mucho que agradecer a López sabe siempre escuchamos sus columnas, las difundo, Inés de las Piedras, a ver... Muchas gracias. Buenos días, eh, una alegría de que esté acá... ...a pesar de, de todo lo que está experimentando... ...en primer lugar del frío... este ...lo escucho desde hace muchos años... ...como corresponsal de acá de la radio... este ...y una pregunta para López Aves... ...no me imagino España... Eh, que, ...que pueda estar económicamente... ...para un trabajador mejor que acá... ...con lo que venían pagando de luz... Eh, constantemente las subas de luz ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó entonces? este porque todo eso tiene que incrementar los insumos diarios y alquileres y, y todo no sé, imponente para que esté acá peor que allá bueno, un abrazo ¿eh? bueno, bueno con, muchas gracias con y contestamos a esta última pregunta la compañera Eh, hay un retroceso enorme en, en, en todo. Eh, hay una frase que, que el, creo que el primero que la dijo fue un dirigente de la izquierda española que se llama Julio Anguita, que él dijo, afirmó y reflexionó sobre algo que, era, que era, dice por primera vez en muchos, muchos años, decía capaz que siglos, eh, los hijos de los actuales padres van a vivir peor. Es decir, que siempre se ha ido mejorando, digo, cuando decimos vivir me refiero a una situación económica, social, ¿no? Aún, aún dentro de la estructura capitalista y lo que se está dando ahora es la realidad de que los hijos estaban empezando a vivir desde hace ya algunos años bastante peor que los padres y eso significa muchas cosas, ¿no? significa un futuro vaciago sí. es decir, que, que los hijos e hijas no, no, no pueden independizarse y es muy normal ver, hablo de España pero de cualquier país europeo Eh, con 30, 35 años, viviendo con sus padres, incluso formando una pareja con un hijo y vuelven a, a, a vivir con los padres porque, como decimos acá, no se puede bancar fuera de, de, de la casa familiar. Entonces, digamos hay como un acuerdo, con decir con la, los padres pagan la casa, que tienen desde hace muchos años, y con esa jubilación que tienen ellos, más el aporte económico, poco, que puedan tener los hijos, viviendo, pero como dicen bien los sociólogos, ¿qué repercusión social tiene eso de vivir tantos años en una familia con aportes de otra de de nuer, de cuñados? Es complicado, pues es una realidad que está muy callada y que existe para millones de personas. Es decir, el deterioro, como bien decía la compañera, es enorme, eh, el precio de la nafta, de la gasolina se ha como decíamos duplicado en muy pocos meses y eso es después cuando te, te, la camioneta o el camión lleva cualquier producto en almaceno o en supermercado evidentemente eleva un 20, 30% los productos. ¿Es verdad que no estamos en una decisión digamos como Sri Lanka? Porque eh, digamos que hay un, una buena red social, digamos con ayuda de momento para que la gente digamos no se muera de hambre. Esa es la es la realidad. Pero mm, un futuro bastante incierto y con mucha preocupación en eh, dos minutos esto te tenés que ir eh, pero esto con lo que amanecimos hoy eh, que no sé si habrás visto la prensa habla de un giro a la izquierda del, del, mm. del presidente español y del gobierno español con los anuncios que hizo ayer en esto del, del, del informe a la nación sí, el, el eh, que de habla nación. de cobrarle más impuestos a los ricos ese tipo de cosas eh, sabes lo que sucede Hernán? que mm, el 19 de julio hubo de junio perdón hubo elecciones en andalucía mm. Eh, Andalucía son la región toda sur de España que tiene como 8 millones de habitantes y al Partido Socialista en el poder no le fue bien. Es decir, ganaron ganaron los conservadores y y eso siempre ha sido un granero de votos para el Partido Socialista, ¿no? Digamos que se le vio que el, se vio y se demostró que las encuestas están dando que el Partido Socialista está en un declive enorme y ni hablar Unidas Podemos también es decir, que se está abriendo la puerta para que entre un gobierno más a la derecha eh, por aquello que decíamos antes de que es columna A o columna B está la B mal es decir, voto para... a Kirchner, ¿verdad? voto a Macri y sí, así la vamos a llevar bueno, eh, esa, esa realidad ha, ha implicado que a nivel estatal eh, Pedro Sánchez tema sí. y de qué manera eh, dejar el ejecutivo es decir, que perder las elecciones entonces con el dinero que se pidió y que mm. hay que pagar mm. a la Unión Europea, lo que está haciendo son cosas como estas, es decir, pero siempre parches, me explico, sí. como buena socialdemocracia, es decir, te ayudo para que no pagues el tren durante 3 meses mm. o te ayudo, pero sería mejor nacionalizar y expropiar mm. y esas cosas que que darían otros réditos. No hablamos claro. de una redistribución eh, no, de la riqueza. No, no, no, no. Estamos hablando de parches siempre, y más progresistas, menos progresistas, pero que no cuestionan la médula del sistema, ese es el problema. Muy bien. Lo liberamos a Jorge porque seguiríamos hablando <risa> toda la semana. Vamos Pero a estar en contacto con él permanente. Sí, el, el miércoles creo que sí voy a poder asistir para tiempo, para poder venir y Ya tiene permiso Amir. Ya tiene permiso <risa> López sabe para estar en Marciano, así que es cuestión bueno, de arreglar. Bueno, gracias muchas, Jorge. Gracias que pase muy verme. bien estos días. Gracias por las palabras de los oyentes y realmente es muy estimulante, ¿no?